Desde General la Madrid para Radio Coronel Hola este viernes 30 de diciembre la temperatura mínima en la ciudad fue de 19 grados en la madrugada de hoy 33 grados a las 16 horas se registraba en nuestra ciudad. En, dentro de lo que son las informaciones generales anoche asumió en el Sindicato de Trabajadores Municipales el nuevo secretario general que fue electo el pasado mes de septiembre se trata ...del señor Mario Félix Bahía... ...que proviene del ámbito de la salud... ...trabajador del hospital local... ...y que lleva adelante... ...lo que va a llevar adelante a partir de ahora... ...lo que es el sindicato... ...que por ocho años... ...estuvo liderado por la señora Cristina Armentería... ...que anoche en un acto emotivo... ...hizo entrega del mando... ...a este nuevo dirigente sindical... ...Mario Félix Bahía... ...un reconocido deportista del ámbito de las bochas de otras actividades también eh, conversaba con jefe mestino y para la región de esta manera eh, cuando asumía el cargo sí, eh, bueno eh, aparte de eso estamos brindando arrancamos bien arrancamos bien, con plata bien, con brinde y con plata así que bueno obviamente si hubiera sido capaz que un poquito más difícil no no sé si me hubiera animado a seguir pero bueno de todas maneras, viste que yo en esta comisión siempre estuve, y bueno, ahora lo que me pidieron era que, bueno, que los lo represente, y, y bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, vamos a tratar de andar, de ver nueva, nueva idea, de visitar la gente, es común en la parte mía, viste, ya de, de andar por eh, prácticamente sí, por todas las caras entonces como que hay otro tipo de llegadas, ¿no? <ríe> Relacionado con los políticos, pero ¿a qué me refiero, viste? Que yo ando por todos lados, bueno, de todas maneras vamos a tratar de visitar la gente, pero eh, de encontrar nuevas eh, nuevas cosas, alternativas. Exactamente. Tiene que visitar bastante el intendente, en ¿no? una de esas, porque hay. ...más de mil empleados y que el sueldo está muy bajo... Sí, municipal municipales... ...y sí, era una de las alternativas que, que vamos a tener que estudiar... Y, ...y bueno, habrá que aportar nuevas ideas... Eh, ...por ejemplo, que se va a tratar de estrenar algo... ...ya digo, estuvimos en una reunión en Pringles, en, en Tapalquí... ...ahora vamos a empezar con montones de reuniones... ...y bueno, vamos a ir viendo a ver qué es lo que podemos que es lo que podemos ir resolviendo o ir proponiendo. ¿Vas a hacer algún paro al internet? ¿No se sí. va a llamar, Pero, lógicamente, sí tiene que ser, sí, ¿por qué no? ¿Qué vas a hacer? Obviamente, si sí. sí. Esto, estamos en el sindicato, estamos... No, sí, reclamando por, lo, ¿sí? por los afiliados? Sí, por los afiliado, obviamente. Por eso, por ahí, de pronto, no tiene un poco tanto que ver, sí. eh, eh, digamos, el tener amistad de no, sino tiene que ver a quién está defendiendo. Sí, sí, Exacto. Es Bueno, de esta manera, Mario Félix Bahía asumía anoche el Sindicato de Trabajadores Municipales, arrancaba con un poco de humor porque decía que lo encontraba muy bien al sindicato y con dinero para gastar porque anteriormente su exsecretaria había manifestado que en los ocho años, eh, nada que ver con lo que aconteció cuando tuvo que asumir en el año 2003, que tuvo un sindicato totalmente sin afiliados con mucho dinero de deudas y que desde ahí lo comenzó a levantar. Por otro lado, cuando Mario Bahía habla de su relación con el intendente, se lo conoce como un amigo directo del intendente municipal, por eso la pregunta. Y el tema de ir casa por casa, como él dice que acostumbra, además de empleado municipal y del ámbito de la salud, ha hecho cursos de parapsicología, y por eso dice que él tiene una gran llegada con la gente. Aclaraciones al respecto Tiene el Madrid, Oscar Miguel Luciani, Rod Regional de Medios.